A vida vai melhorar Que a, e a vida, vida vai, melhorar, vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida, vida vai, vai melhorar, melhorar que a vida vai melhorar Quem canta seus males espanta Lá em cima do muro samba no asfalto Eu canto um samba enredo, Um samba em alento, E um parte do alto Há muito tempo não ouço o tal do samba Se cantar mesmo es viendo sol canta, canta gente tristeza canta canta alto que vida canta bonito canta, gente tristeza que vida bueno, estamos en tiempo de recibir a Plinio a Buenos días, Hernán. Buenos días, Blanca. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, para nosotros recibirte, como siempre, Plinio, eh, con la agenda de temas que nos eh, propones para esta semana, a nivel de la actualidad eh, brasileña, eh, comenzamos por lo que nos planteas de violencia política que no es exclusividad de los Estados Unidos. Sí, esto es un levantamiento de la CNN Brasil, mm. que, que muestra que en Brasil, en el primer semestre del 2024, se registraron 187 casos de violencia política, 43 asesinatos, seis de ellos en Río, que es el que tiene el récord, mm. pero... La mayor parte de las violencias ocurren en São Paulo, que también es el mayor estado, y las víctimas son generalmente el PL, que es el partido de Bolsonaro y el PT. Pero lo interesante aquí para hacer la comparación con Estados Unidos es que en Estados Unidos hay muchos asesinatos de, de digamos generados por por gente que es psicópata, que tiene algún disturbio mental. En Brasil, la violencia política es mucho más sistémica. no Es en realidad una disputa de interés muy fuerte porque los intereses privados, sobre todo los ilícitos, las milicias, tienen mucha necesidad de protección del Estado. Entonces, tener el control total del, del territorio y de la política que representa el territorio es una cosa muy antigua, en la vida política brasileña. Era nada más para hacer este paralelo con Estados Unidos. O sea que hablas de, de los números que dijiste de Río, de San Pablo, de decenas de muertos por, podemos decir, implicancias políticas, que nos recuerda, por ejemplo, a, a México en lo que se da, ¿no, Plinio? Muy parecido con México, ¿no? A lo mejor con un grado de violencia todavía menos fuerte, uh -huh. pero en el mismo camino. 43 asesinatos en la primera mitad del año. En la segunda seguro será mayor porque son es cuando llega las elecciones. Pero eso son lo, lo que es in interesante tener claro aquí es que la violencia es parte sistémica de la política. Yo me recuerdo que mucho tiempo atrás, hablando con un compañero del PT de Río de Janeiro, que hoy día es diputado por el PSOL porque salió del PT, mm. Yo le pregunté, bueno, ¿y cómo anda el trabajo de, de base del PT en la favela? Esto más o menos ahí en el inicio de los años 2000. Y él me dijo, no, ya no tenemos, porque el, el narcotráfico en el caso no nos deja entrar. O sea que nosotros no tenemos más presencia física de terreno en las favelas de Río de Janeiro. Entonces, este es el carácter de la violencia política en Brasil. No Es un... componente de la propia política. Tremendo, queda para, para seguir analizándolo. Eh, otro tema que nos planteas esta semana son eh, nuevos elementos que se van conociendo en torno a investigaciones eh, del expresidente Jair Bolsonaro. La, el Supremo Tribunal Federal liber, liberó un audio Eh, donde se escucha a Bolsonaro hablando sobre la protección de su hijo, las investigaciones por corrupción, Plinio. Sí, aquí en Brasil tenemos siempre novelas ¿no? Entonces, encerramos la, una temporada de la novela eh, La corrupción de Bolsonaro y la, el fraude de la del certificado de vacuna. Pero ahora se inició una segunda novela, una, una otra novela, que ¿Qué? es la novela. la investigación sobre la ABIN paralela. La ABIN es la Agencia Nacional de Informaciones. Bueno, Bolsonaro montó una agencia paralela de informaciones para servir a sus intereses particulares. Y esto está siendo investigado por el Supremo, es uno de las investigaciones muy, muy, digamos, eh, fuertes contra Bolsonaro en el momento. Y... Resulta que el ministro Alexandre Moraes del Supremo liberó el audio de una conversa entre el abogado de Flavio Bolsonaro, que es el hijo de Jair mm -hmm. Bolsonaro, senador, el ministro del, de la Seguridad Institucional General Augusto Heleno eh, y, el eh, y, y, y, y el jefe de la APIN oficial que es Alexandre Ramage. Y en esta conversa, bueno, se discute abiertamente cómo intimidar las personas que estaban investigando las eh, acusaciones de que nosotros llamamos de Hasha Gina, que es un tipo de corrupción de Flavio Bolsonaro. Entonces el papá, el general, el jefe de la agencia de inteligencia, discutiendo cómo... impedir la investigación sobre el hijo del, del diputado, bueno, y el abogado de, de, de Bolsonaro. Claro. Lo más increíble es que esta grabación estaba en el teléfono de Alexandre Hamaji que hoy es diputado, es un hombre de la confianza de Bolsonaro, pero parece que en la antohage de Bolsonaro nadie tiene realmente mucha confianza en nadie, porque todos se graban y tienen un dossier de uno contra el otro. Entonces este es el escándalo de la semana y seguro que va a rendir nuevos capítulos. O sea que todo eso era una conversación telefónica entre todas esas partes, se supone. No, era una reunión ah, presencial. Él grabó, este, la, este él la grabó. Él la grabó. Magic, él eh. la grabó. Eh. Y lo más, lo más increíble es que Bolsonaro, eh, o, o creo que el general Eleno dice, esto no está siendo grabado, ¿no? Oh. Y el tipo dice, no, no, no está haciendo, porque es muy serio lo que estamos haciendo. No, no, hablen nomás, estamos seguros. Oh. ¿Y esto era siendo eh, presidente Bolsonaro todavía, Plinio? No, esto total, en el gobierno de Bolsonaro. Hamasin ¿no? claro. era el, el jefe de la agencia de, de inteligencia y el general Eleno el jefe del ministro de la seguridad institucional. Claro. Para hacer todas las cosas que no son institucionales <risa> para nada. Impresionante. Eh, bien, el otro punto que nos planteás es sobre una iniciativa de ley eh, que plantea la posibilidad de eh, incrementar la deforestación del Amazonas. Exactamente. Esto yo, yo, yo creo que tuvimos una semana calma, como te dije en el email, ¿no? Semanita calma en la apariencia. Pero la burguesía y los políticos de la burguesía no descansan, cons conspiran el tiempo entero. Hmm. Entonces sale la, la noticia que eh, un, un diputado de la base de Bolsonaro de Joraima, que queda ahí en el norte, en la Amazonía, eh, eh, introdujo una ley para reducir la reserva legal, ¿no? sobre todo en, en la Amazonía. Brasil ahora tiene una ley que dice que lo, las, las haciendas no, el, de la Amazonía no pueden eh, derrubar eh, de más que 20% de la floresta. Mm. Bueno, este tipo dice, no, vamos a reducir a 50%. Mm. ¿Qué es lo que esto significa para que tengan una idea? Significa que se abre la posibilidad de destruir un territorio de floresta equivalente al área del Uruguay. Claro. 18 millones de hectáreas, ¿no? Uh -huh. Lo que es un sería un desastre ambiental total. El uh -huh. problema es que la Amazonía ya está en el límite de lo que los cientistas llaman de punto de no reversión, uh -huh. ¿no? Hay una controversia, una discusión aquí en Brasil, ¿cuánto se puede deflorestar de la Amazonía? Y la gente dice, bueno, Más que 20, 25% de la floresta, si se derruba, no se, la floresta pierde la capacidad de regenerarse y empieza a, a, a degenerarse, a convertirse en una sabana. Entonces, es una ley absolutamente, eh, digamos, criminosa, pero que responde, como ya estamos discutiendo aquí hace, hace mucho tiempo, a la lógica del capital, ¿no? que quiere entrar en el Cerrado, en la Amazonía, en el Pantanal, y a él no le importa si esto va a devastar la naturaleza o no. ¿De quién es esa iniciativa, Plinio? Es de un diputado que se llama Jaime Bagototli, mm -hmm. que es del par Partido Liberal de Joraima, que es el partido de Bolsonaro. Bien. Bueno, y no sé si es vinculado a esto, pero también eh, nos hablas de, hablemos de una de nueva ofensiva que hay eh, contra el movimiento Sin Tierra. Sí, que es, es, es parecido porque tiene todo a ver con el agronegocio, ¿no? Y con las conspiraciones que ocurren en el Parlamento brasileño contra el pueblo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, hay un frente parlamentar de la agropecuaria, Y este frente propone proyectos para ayudar al agronegocio. ¿no? Están uh -huh. con 20 proyectos en la Cámara de Diputados y ahora llegan tres al Senado. Esta, estos tres que llegan es directamente contra el MST. Y uh -huh. el, el núcleo del problema es equiparar o tipificar la ocupación de tierra, la lucha por tierra con terrorismo. es una manera de frenar el MST, no que trata de rearticularse. Entonces, en esta ley, la gente que ocupa tierra, que lucha por tierra, pasa a ser clasificada como por crimen de terrorismo, uh -huh. es prohibida de participar de cualquier programa social, de recibir cualquier tipo de beneficio, de ejercer cargos políticos, de participar de programas de asentamiento, ¿verdad? entonces esto en realidad es una manera de intimidar la gente muy pobre que lucha por tierra porque los sin tierra en realidad es la gente más pobre que hay en el campo brasileño Claro. Muy bien, eh, llegamos en hora a cumplir con el, con el tiempo con eh, la extensión de la columna Plinio, un gusto como siempre escucharte te mandamos un abrazo Y un saludo a los compañeros de Contrapoder.net como siempre. ¿eh? Muchas gracias, un gran saludo a ustedes y mucha mucha suerte y para todos los oyentes. Abrazo, Plinio. Hasta la semana que viene.